Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas, queridos oyentes, queridos participantes... ...y protagonistas de esta página intitulada Argentina <risa> tiene Historia. Hoy es un día raro. Sí. Tenemos que lamentar dos muertos, eh, 2.800 evacuados por el temporal... y ...en el Capital y en Buenos Aires... Y bueno, la ciudad está negada, la ciudad está imposible, la ciudad está intratable. Lo, como... lo, lo cual no es una novedad, le había decir brisa. No, no, no es bueno, una novedad, pero era gente... algo bastante esperable. Sí, si sí, uno uno esperaba que que aflojara un poquito la lluvia, pero no, no afloja, no afloja. Lo uno lo único bueno que sí eh, podemos decir que hemos visto a lo largo de este día es la forma extraña en que se hacen el amor los autos unos a otros. Yo Así se, así se procrean los autos sí. Uno creía que la fabricación de automóviles era en la fábrica No Los tipos se ponen así sí. un montoncito sí. Y tienen hijitos Tienen Están, aut autititos tienen, Empiezan con los 600 <risa> Y después crecen Por estas cosas es que no van a levantar el programa ¿eh? <risa> Bueno ¿Cómo le va Santiago Varela? ¿Bien? <risa> muy bien, me va muy bien Pese a la lluvia a los cortes de energía, eh, he tenido la suerte de estar toda la tarde Ah, fue beneficiado con un corte de luz. Eh, fui beneficiado con el sí, corte bueno. de luz, sin luz, sin ascensor, sin nada, y sin inter... y sin computadora. Es increíble cómo depende uno de esas cosas, ¿eh? ¿De qué depende? que depende de la computadora. Imagino depende. que la agarró a la doña y la mató durante toda la tarde, sin luz, sin computadora, sin eh, televisión. la doña se había da la Yo estaba con ah, la perra no sé. de mi hija que me la dejó y se me morfolo los cables de la ¿Es compu. ¿Es muy perra su hija? ¿Eh? ¿Muy perra su hija? Eh, no sé si ella es perra, pero tiene una perra ah, ah, Que perra tiene de todo, de hija, pues, tiene ¿sí? todas las características mal, o sea, es cachorra y grandota. Sí. Todo mal. Sí, se sí, conozco, conozco. La perra de mi hermana, o sea, no mi hermana, sino la perra que tiene mi hermana, es una braco alemana, y mide un metro, un metro ochenta y dos de alto, más o menos, y mide un metro ochenta y dos de alto de que al, desde que nació, y es tan cariñosa, tan buena, tan compañera, tan hincha pelota, que uno preferiría que fuera mala, sí. pero bueno, son bichos insoportables, ¿qué se le va a hacer? Eso. Quiero dejarle un saludo a la gente del Consejo Deliberante de Morón Que me invitó a dar una charla a presentar el éxodo jujeño Y de ahí venimos eh, Así que estuve toda la tarde en Morón Pasando la barba con los amigos del de intendente Lucas Gui y otros, y otros varios Entre ellos Hernán Sabatella Que es el hermano de Martín Pero no tiene nada que ver usted No voy a hacer ningún chiste pues ya una vez hice un chiste y me fue para el tujez <risa> Y que no voy a hacer ningún chiste sobre que son distintos ni nada. Y a la vuelta recorrimos todas las calles inundadas de Morón y la verdad que es, la lluvia es una molestia. Sí, ya lo creo. A la que no lo, a la, a quien no lo frena nada, quien no tiene, no hay lluvia ni vendaval que la detenga, es a nuestra amiga Adriana Zanca. No, Adriana. ¿Qué dicen? Está siempre. Está siempre. ¿Vos mirás? Vos mirás para un pasillo de Radio Nacional... Y estás sí. Es como la dupe claro. de Radio Nacional. Sí. Está Abrís un cajón... Te claro, sale santa. Sale... Vas, vas al baño y te aparece santa. Vas a ver luego? a la directora... Te aparece santa. Siempre... Es parte no de la crea, radio. No crea. Pero bueno, eh, Adriana es parte de la radio. En la que hoy no es parte de la radio... Es Nora porque se le inundó... Sí, eh, le mandamos un beso. Y bueno, espero que con un secador... Sí, resolver puede resolver sí. Ande sacando agua de ahí Sí, la verdad que El poner de excusa que se inundó la casa Para no venir Pero no. escúcheme, debe tener los libros flotando Los gatos en botes Sí, es complicado, se te inunda el patio, la terraza ¿Y qué? ¿Porque se te inunda la casa? ¿El patio no no, no, no tenés que venir? Sí, sí, pero porque estaba atendiendo la persona si total, Que le venía eh, Si total el agua tapa... está ahí Vos tenés un metro de agua en tu casa Si te quedas que ¿Se va a ir el agua? no Te veniste a trabajar y cuando vuelves el agua te espera ahí ¿eh? está el metro le decís qué tal Guau. no pero yo lloraría sospecho la vida se te va en unos minutos por favor digo no bueno no fue tan tremendo Comen, no. <risa> pero pongámosle una cuenta de dramatismo que Comen, nunca viene mal bueno puedo que Nora sí. quiere llamarnos a nosotros si sí, es todo nos lo que están diciendo si sí. eh mi casa está terrible y no pude ir y todas esas cosas. Es. justificarse, ¿a qué número tiene que hacerlo? Nos llama al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Nos pueden escribir también a argentinatienhistoria arroba radionacional.gov.ar. También en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y pueden entrar al blog, allí escuchan los programas anteriores, argentinatienhistoria.blogspot.com. Muchas gracias. Y ahora sí, damos comienzo. Argentina tiene historia. El presidente de la nación argentina haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del vía, un amateguis inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. El otro día me fui tempranito, hacen buscas en busca de trabajo, entonces hablé a don Gramaco y me dijo aquí vas a trabajar, yo le dije que yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar, salario guinaldo también lo feriado, todo eso me tiene que pagar, el primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. El tema del día. En Argentina tiene historia. Leyes laborales. Vamos a hablar de los trabajos en favor de la clase obrera que hizo Juan Domingo Perón en sus gobiernos. Vamos a hablar de Gabriela La Perriere. Y vamos a hablar, por último, de la flexibilización laboral de la década del 90. Que es todo lo contrario. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Música el pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Vamos a poner un poco en contexto el tema de las leyes laborales durante la época de Perón. Y vamos a retrotraernos un poquitito. En los años 30, pese a la crisis mundial... En Argentina se produce un aumento de la actividad económica y un principio de industrialización. Los sindicatos y asociaciones obreras pasan a ser un actor de importancia en la sociedad local. De Europa llegarán las ideas comunistas de la Revolución de Octubre, los movimientos anarcosindicalistas y las ideas socialistas que aquí tienen un crecimiento importante, con figuras como Alfredo Palacio, o Juan B. Justo, que traduce al español el capital... Alicia Moro de Justo, José Ingeniero y tantos otros. A esto se le suman, no orgánicamente, pero sí en ciertas coincidencias reivindicativas, grupos irigoyenistas que habían sido desplazados por la revolución de Uribur. Los reclamos sociales, sobre todo mejoras en el sistema laboral, son claros y concisos. Reducción de la jornada laboral, que llegaba a ser de 12 horas diarias, eliminación del trabajo infantil, un día de descanso semanal igual salario para los hombres que para las mujeres y aquí cabe hacer una, una digresión para no olvidarnos de ciertos hechos históricos que creo que es importante recordarlos siempre el sistema capitalista en sus primeras épocas fue terriblemente voraz despótico y decididamente cruel los obreros eran esclavos o menos que esclavos, porque eran reemplazables y no significaban ni siquiera un bien de capital. Y para justificar estas actitudes inhumanas, el patrón capitalista contaba con el respaldo de la alta burguesía y de la iglesia protestante local en Inglaterra y en Estados Unidos, que avalaba el enriquecimiento personal como una gracia del Señor Dios que premiaba en la tierra a los que se acercaban a él. Basta leer a Engels cuando describe las condiciones de vida del proletariado de inglés en los barrios construidos ad hoc para tener una idea de qué estamos hablando. En nuestro país la lucha reivindicativa, las huelgas, la represión son el pan nuestro de cada día. En este cuadro de situación durante los años 40 se dan una serie de cambios vertiginosos. Ortiz renuncia en el 42, asume Castillo en el 43 la revolución del 4 de junio frena a Patrón Costas y lleva a la presidencia a Ramírez, quien dará paso menos de un año después a Farrell. Junto con Farrell aparece la figura del por entonces coronel Perón. Perón era consciente de que todos estos cambios de cúpula habían sido golpes para ciegos que dirimían conflicto entre los generales en plena Segunda Guerra Mundial, pero el pueblo estaba ausente. Los partidos políticos tenían sus estructuras y sus seguidores, pero había una gran cantidad de ciudadanos, en su mayoría perteneciente al incipiente movimiento obrero, que no tenían actividad política más allá de su actividad gremial. Esto es lo que ve Perón. Sabe que los golpes palaciegos no pueden ser eternos y que él que era un militar que no tenía absolutamente ninguna base política que lo sustente, decide armar su propia base, su propia tropa. Y estos serían los marginados, los inorgánicos de otras fuerzas políticas, o sea, el movimiento obrero. Como parte de su estrategia, Perón en el 43 se hace cargo del Departamento Nacional de Trabajo, así se llamaba, donde conoce a Francisco Luis Feguerola, que sería uno de los puntales de las políticas sociales del incipiente peronismo. Un mes después, o sea, ahí nomás, a muy poco tiempo, y no es un dato menor, el departamento es ascendido y ahora es Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón, junto con Figuerola, ordenan el desorden y ponen sobre blanco y negro enormes listados con cientos de sindicatos y organizaciones obreras, cada uno con sus requerimientos y necesidades. Él está dispuesto a escuchar y a solucionar los reclamos obreros. Por eso no deja la Secretaría de Trabajo pese a ser vicepresidente de la República y ministro de Guerra. La diferencia es que él puede, porque junto con Farrell y el Go son gobierno. Él puede llevar a buen puerto las leyes que ya pedían los socialistas desde comienzo del siglo. El peronismo no se adjudica a las ideas de esas leyes sociales ni se adjudica el haberlas puesto, pero sí, perdón, sí se adjudica el haberlas puesto en marcha. Algunas eran impensables para el establishment. Y traigo como ejemplo la ley del peón de campo. Nadie más abandonado y explotado que el peón de campo. Dicen que en la sociedad rural, cuando leían la ley, no podían creer que se les exigiera a los estancieros proveer baños a los peones en las estancias. No les entraba en la cabeza. Borlengue organiza el Instituto de Remuneraciones... ...y ahí nace la idea de un salario vital mínimo. Dice el mismo Serejo... ...propusimos la participación en las ganancias... ...y la patronal no la aceptó. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos un decreto instituyendo el aguinaldo obligatorio... ...que en realidad no era tan justo... ...porque se pagaba haya o no ganancias. O sea, no quieren ganancias, hacemos el aguinaldo. Como sin plata no hay leyes sociales... ...Farrell nacionalizó el Banco Central... Y sustituye a los directores, directores que eran ingleses y que hablaban nada más que en inglés, por otro grupo capitaneado por Miguel Miranda. Después de la guerra la Segunda Guerra, Argentina no era un país deudor, como lo fue después y durante muchísimos años, sino acreedor, y ese dinero se iba a distribuir en otra forma. Los obreros tenían ahora vacaciones pagos, pagas, pagos de horas extra cuidados de la salud, proveedurías... ...un sindicato que cuidaba sus conquistas... ...y jubilación... ...algo impensable... ...esa fue la gran habilidad de Perón... ...sin base partidaria, organizar a los obreros... ...y ponerlos a defender... ...un proyecto propio y nacional... ...que se expresó fundamentalmente en esa época... ...a través del primer plan quinquenal... ...con la ayuda del, del laborismo, el ligoyenismo... ...y otros partidos menores... ...Perón accedió legítimamente a la presidencia... ...y tanto él como Eva desde la fundación... Comenzaron a llevar a la práctica las reformas que reclamaban desde hacía tiempo los trabajadores. Esto trajo algunas contradicciones, como que los socialistas votaron en contra de la ley del voto femenino, que ellos habían pregonado e impulsado siempre, pero votaron en contra simplemente porque la sacaba Eva y no lo sacaban ellos. Pero si hay algo que define la obra realizada en materia de leyes sociales y laborales del peronismo, Eso es la Constitución del 49. No hubo nunca una Constitución mejor que esta. Entre otras cosas, creó una serie de derechos con cobertura constitucional. Entre ellos estaban los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Taxativamente, se legisla sobre el derecho a trabajar. Derecho a trabajar. Derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho al bienestar, ese es el título de un capítulo, derecho al bienestar. Derecho a la vivienda, la vivienda era un derecho constitucional. El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana, dice. Derecho al esparcimiento, derecho a la tranquilidad para los ancianos. ...gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones... ...en los últimos años de existencia es patrimonio del anciano. Respecto a la propiedad privada, dice que ésta tiene una función social... ...y agrega que la organización de la riqueza y su explotación... ...tienen por fin el bienestar del pueblo. Insisto, la constitución del 49 que se dictó respetando en un todo la ley es el corpus más completo de un Estado que había decidido cambiar el paradigma y acercarlo a la llamada justicia social. Justicia, no regalo o dádiva, justicia. Lamentablemente, en un mamarracho jurídico, esta constitución fue anulada por un simple decreto, luego del 55. Las cosas cambian y no para bien, pero eso, eso es otra historia.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 ¿Estás en el submarino, Nora? ¿Estás en el submarino? Estoy en el bote. <risa> ¿Qué pasó, Nora? Contanos. No, bueno, digo, fue conocido lo que pasó en toda la capital y en muchísimos otros lugares eh, de, del Gran Buenos Aires, pero eh, lo que pasó fue que debido a la enorme cantidad de, de agua, los desagües hicieron desastres hacia dentro de las casas. Y en este caso, digo, me tocó la parte de, de la inundación al revés. No entró de la calle, sino que por el sumidero comenzó a salir con muchísima violencia. a ah, y... ¿vos inundaste la calle? Sí. Claro. Inundaste no, la vez, ciudad. Al revés, la de la calle entró por el sumidero, pero no entró por afuera, digo, como normalmente pasa acá, en, en esta zona. Bueno, nada, el tema es que se estuvo trabajando el día para poder tener este los desa el desagüe y que no se vuelva a inundar la casa y este y como hubo mucho trabajo, la gente vino a trabajar tarde, entonces tuvieron este hasta ahora para tratar de que la tormenta que ahora han anunciado para esta noche no vuelva a ser un estrago. Sí, pero vos bien? Bien, bien, sí, digo, lo más nada, importante de todo. A, lo más importante eh, es que te pones no sos a pensar en en en que es como una cuestión de nunca acabar esto, digo, en cuanto si bien hay una obra cerca, la del Maldonado que funcionó bastante, Pero después en el resto de las cosas, digamos, la basura, los taponas, la basura taponada y sin levantar y qué sé yo, hace que no hay obra que resista. Lo lo importante que no no sos vos, sino los libros de la biblioteca, ¿se mojaron? No. Ah, bueno, está bien. Vos está bien. sabes que no porque porque por fortuna estoy pintando y entonces los tenía todos como levantadísimos, porque si no habían quedado a nivel de ser mojados. La verdad es esa. Porque al pintar habían puesto las cajas de libros abajo y se me ocurrió que los dejaran arriba de mesas para, para tener más prolijo el piso y zafamos. Ah, zafamos de verdad. Zafamos todos los libros, gracias a Dios, sí. Bueno, te doy el, el micrófono para que te luzcas con la amiga Gabriela Perriera. Sí, eh, mira la cosa es más o menos así. Eh, seguramente no voy a decir ninguna novedad si digo que a pesar de, de la fuerte oposición de ¿quién? de las patronales... A comienzos del siglo pasado se consiguieron las primeras leyes laborales que tuvieron en cuenta las necesidades de la mujer y de los chicos, del trabajo infantil. En esto tuvieron todo que ver Alfredo Palacios y Gabriela Laterrier. Eh, de todos modos es interesante, para hacer un pirulito previo, eh, ¿desde qué lugar se quería proteger el lugar de la mujer? Se la quería proteger desde el lugar que era un ser débil, que al tener que trabajar demasiado tiempo era desviado de su función eh, elemental, que era la de la maternidad. Por ejemplo, decía Vialet Massé, la misión de la mujer en lo que a cada sexo toca en la perpetuación o mejora de la especie es la maternidad, la creancia y educación de los hijos en el vientre de las mujeres está la fuerza y grandeza. Y decía a su vez Alfredo Palacios, la obrerita que recién entra en la pubertad que de forma su organismo, que altera las más serias funciones de, de su vida, no podrá encontrarse en buenas condiciones para ejercer la más noble, la más elevada función de la mujer, que es la maternidad. Embarazada, irá al taller, seguirá trabajando hasta el momento crítico y después de haber lanzado al mundo un ser, volverá a la eterna labor agobiante. O sea, este era más o menos el contexto en el que se, en el que se hablaba de la protección de la mujer trabajadora. Allá por 1902, Gabriela Laperrier redacta un proyecto de ley de regulación del trabajo femenino, que entre otras cosas hablaba de eh, limitación de la jornada laboral a 8 horas, descanso de semanal obligatorio, prohibición del trabajo nocturno y además hacía una serie de consideraciones respecto de trabajos insalubres. Sobre todo ponían atención en las embarazadas a partir del 4 mes de gestación en esto de lo que se llamaban las tareas a destajo, o sea, lo que fueron trabajos pesados. Se estipulaba la obligatoriedad en los talleres con más de 50 trabajadoras de una sala de lactancia y guardería para sus hijos hasta los dos años de edad. A partir de este proyecto es que Palacios este, elabora el proyecto que presenta en el Congreso en 1906, ...esta ley que es el de trabajo de mujeres y niños reciente... ...se trata en 1907... ...y desafortunadamente Gabriela La Perrier de, Contin de Continové... Eh, ...el producto final, porque ella muere en enero... ...y esto es sancionado, el 14 de octubre de 1907... ...como la ley 5291. ¿Pero quién era Gabriela La Perrier? Nació en Burdeos allá por 1862... ...ya dijimos que murió en Buenos Aires... Fue escritora, periodista, militante social. Fue eh, inspectora honoraria de fábricas y talleres, que era de donde ella levantaba toda esta experiencia de trabajo. Obviamente era socialista, digo, porque este, era una de las mujeres importantes del socialismo. Eh, esta mujer además tiene obras literarias que hoy son de difícil acceso porque se encuentran dispersas entre diarios y revistas nacionales. Publicó en Francia una novela llamada La flor del aire y los versos de la obra dulce, esta última está con, conservada en la sala del tesoro de la Biblioteca Nacional de Maestro. Fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, eh, fue una de las primeras mujeres que enfrentó a las grandes damas de nuestra sociedad hablando de la hipocresía y en ese sentido le dedica un este verso y un texto también bastante particular a las mujeres que realizaban el trabajo doméstico y que cuidaban los niños ajenos. Participó de la Unión Gremial Femenina creada en 1904. Ya dije que colaboró activamente, en realidad fue la base de fundamentación del proyecto de Palacio. Entre sus textos se encuentran Por las Madres que Trabajan, Tendencias Sindicalistas y Socialismo, Accidentes de Trabajo y El Descanso de las Domésticas. Acá es donde... Esa hace una, una semblanza de, de lo que es la mujer que trabaja cuidando a los niños y la mujer que tiene ese niño y cómo frente a la más mínima queja, la otra mujer es como si no hubiera existido. Dice la socióloga María del Carmen Feijó, que es encargada del enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina, Recuerda que en 1904, Gabriela Laperrier de Coni, en su función de inspectora voluntaria, presentó un detallado informe dirigido al Intendente de la Ciudad de Buenos Aires sobre las tremendas condiciones de los incipientes establecimientos industriales. Sobre todo eran de las fábricas de arpillera. Mucho me ha preocupado, decía Laperrier, este gremio de trabajadoras, porque esta industria es perjudicial a la salud por la cantidad de pelusa que desprende la arpillera porque esta pelusa cubre por completo el vestido de las obreras, pero también sus pulmones. Sobre algunas vestidas de luto he podido comprobar la enorme cantidad de filamentos que cumplían sus ropas. También hablaba de los galpones de chapa, que aumentan el calor en verano, el frío en invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Nada le fue ajeno a Gabriela de la Perrier, ni siquiera este, el tema del resto de las mujeres de América Latina. Un ejemplo realmente de todas las leyes, una iniciadora de todas las leyes posteriores que todavía seguimos peleando para tener la paridad también en el tema de igual trabajo, igual salario. Buenísimo, Nora. Muchísimas gracias. No, a ustedes, chicos, por bancarme y los extraño. Bueno, nos sí. vemos. Na, no, mañana nos vemos. No mañana te así. nos vemos. Y Seguí con el, con el Supongo secador. Supongo que va a estar todo sequito. No te pongas así. Bueno, mucha suerte en serio con la inundación. <risa> Y que, que sea mejor, que sea todo para bien. Gracias aprovecha por... y mañana falta a, a tu otro laburo la mañana. Un beso, ¿eh? Chao. Aprovecha y mañana falta al, al no, hoy, laburo. hoy no pude ir a ningún trabajo. A Pero ninguno. aprovecha Estuve y allá, el de mañana este... tampoco. <risas> Un beso, chao, chao. Chao. en la Tierra Trabajar el Espíritu viene Trabajar con nuestras esposas Trabajar Buenas noches, habla Susana de Flores. Qué bueno, qué bueno lo que acabo de escuchar. Esto lo tiene que pasar nuevamente, porque son las verdades apuñados, son verdades que hay mucha gente que no lo sabe. Creo que hay mucha juventud que no lo sabe. Buenísimo esto que relató recién este señor para el programa de, de Hernán Brienza, pero el que lo comentó era otro señor que en este momento no me acuerdo el nombre. Pero buenísimo, lo felicito. Hola, buenas noches, muy bueno el tema de hoy La verdad, me pone, me emociona mucho Saber que sirve para ilustrar el, el inicio del programa Un tema musical este, este no voy a trabajar, no voy a trabajar Porque soy uno de los que filmó al, al obrero eh, Estábamos haciendo un video para el primero de mayo, justamente Un abrazo, Marcelo de la Plata Hola, Argentina tiene historia. Habla Miriam de Caballito. A mí me pasó lo mismo que a Nora. Me entró agua porque no daba abasto a salir y estuve tres horas sacando agua de mi cocina que está en un desnivel y no tiene rejilla, con un balde y con un porta Bueno, gracias, besitos, me siento acompañada. Gracias, de eso se trata, que te acompañemos un poco. La verdad, que te acompañemos mientras vos estás con el secador Seca, y el balde y nos estés escuchando, la verdad, es un, es un honor para nosotros. Tenemos mensajes en Facebook también? Tenemos, tenemos saludos, amigos que dicen que allí están, como Esther friedman López, nuestra amiga española, que dice buenas noches de nuevo, después de un mes más o menos, hoy he vuelto, no sé si estaré mañana, pero bueno, disfrutemos la noche de hoy, que es lo que usted suele decir, ¿no? Sí, disfrutemos. ¿Eh? Eleonora Florencia Arias Yepa pietra y hola mis amores, aquí la canalla de balvanera el viernes no los pude escuchar, ¿cómo estuvo el sushi vegetariano? Sinceramente, ¿eh? Fue, fue. ¿Sí? Lo mandamos directamente al muere. Oh, no tuvimos Dios. contemplación con la verdura. Somos verduricidas. Abrazo y beso, pibitos, dice leonora Por aquí eh, el amigo Edgardo José Romano. Dice, señor Hernán Brienza, pocas veces he estado tan de acuerdo con usted como esta mañana cuando habló en su otro programa. Soy bostero y ayer mi alegría era moderada porque, como bien dijo usted, se le empató sobre la ori de visitante un equipito de la V. Las circunstancias del partido no disimulan en nada el hecho de que son de la B. Sí, fantasearon con golearnos cuando Mora nos está en ese golazo, pero en realidad los pero la realidad los alcanzó y ella indica que son de la B y en verdad estoy avergonzado por tener de hijo un equipito de la B. Va a seguir diciendo de la B, amigo. En otro orden de cosas, realmente Treseghet me dio miedo todo el partido. Miedo a que se le rompa la cadera intentando alcanzar alguna pelota. Dice, bueno, lo saludo atentamente a usted, al señor Varela, y le mando un largo y amoroso beso a mi queridísima Nora, que como yo, luce hermosamente su condición de bostera. ¿Quiere condicionar so, algo a la te a a decir pelusa? Una te voy a decir solamente una cosa. Pelusa se llama la Yo te vi festejando un empate en el Monumental, bostero. Después de eso, Chao. eso no te lo saca nunca de encima. <risa> el señor que estaba a la derecha del señor, o sea... Sí el señor soy yo, y el sí. señor que está a la derecha del señor que soy yo, es sí. Santiago Varela. A la oyente que decía, no quedó muy claro. Ah, sí. ah, ah el que habló no de la Constitución del 49 fue mi amigo, sí. Santiago Varela. Exacto. Pasamos a otro comentario de otro oyente. Jorge Hurst dice, los estoy escuchando, muy interesante lo de la Constitución del 49 y los derechos garantizados por la Constitución. Yo digo que más de un Estado que un Estado de bienestar era un Estado responsable. Responsable de los derechos de sus ciudadanos. Ahí estamos. Eh es pública, la radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Te refresca la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. lado oscuro de la fuerza, mira voy a hablar uh, no de las leyes a favor de los trabajadores voy a hablar de las leyes a favor de las patronales concretamente voy a hablar de la ley de flexibilización laboral de las leyes de flexibilización laboral porque no no fue una, fueron varias porque mmm, en este país desde el año 76 hasta el 2003, lo único que se le ha hecho desde eh, los sectores dirigenciales salvo el breve interregno de Alfonsín entre el 83 y el 87 lo que se ha hecho es pegarle al laburante quitarle los pocos derechos que se que pudo conseguir a lo largo del siglo XX a través de las organizaciones sindicales, a través del peronismo a través de algunas otras virtudes que tuvo el, algún gobierno radical respecto de la relación con, su, con sus trabajadores la mayoría de las veces desde el 76 hasta el 2003 fue una historia de retrocesos que cómo podemos definir la flexibilización laboral porque no es exactamente eh, fácil de definir. La la palabra comenzó a utilizarse en los 70 en Europa y en Estados Unidos porque lo que querían era empezar a sacarse encima eh, el estado de bienestar que estaba en cierta en cierta forma en crisis fundamentalmente por que generaba demasiados gastos para el Estado, generaba demasiado déficit estatal y era una carga pesada para la productividad de de, de las empresas eh, europeas que habían llegado a un cuello de botella difícil de resolver tras la crisis del petróleo donde habían aumentado demasiado los costos de producción. Flexibilización laboral es la forma en que encontraron los políticos neoliberales de llamar a lo que en realidad fue una desregulación de la, del mercado de trabajo, eh, la quita de protección de los trabajadores frente a las posibilidades de las empresas de contratar y descontratar cuando quisieran a los trabajadores, a las a favorecer la posibilidad de que las empresas no tuvieran que cumplir Con la ley con las con las leyes que protegían al trabajador y que protegían al trabajo fundamentalmente de lo que se trató es de tratar de rebajar los costos lo más posible para que el empresario pueda ampliar su margen de ganancia porque así lo que iba a hacer era invertir y generar más trabajo la lógica de quienes favorecen la flexibilización laboral es que cuanto más flexible sea el trabajo, cuanto más capacidad y facilidad tenga un empresario para tomar y echar gente, más con más facilidad la va a tomar. ¿Por qué? Porque le va a reducir horas de trabajo, porque va a tomar más gente, porque los va a rotar, porque no les va a dar vacaciones, o les va a dar vacaciones en los momentos en los cuales la empresa los, los necesita y no en cualquier momento. Por lo tanto, eso lo que iba a generar era un mercado de trabajo más ágil y, además, iba a permitir que entrara y saliera más gente constantemente del mercado laboral. Y, en cierta medida, lo lograron. Salió mucha gente del mercado laboral. No entraron, claro. En la Argentina, la flexibilización laboral empezó en el año 76. Digo, ¿por qué empezó en el año 76? Porque... Si uno hace historia tiene que remontarse al año 73 que es el acta de compromiso nacional en el cual es el famoso pacto social entre la CGT y la CGE, la Confederación General Económica que lideraba José Bergelbar y la CGT que lideraba José Ignacio Rucci. En ese acto de compromiso nacional se sancionó la ley de contratos de trabajo con el número 20.744. Esa ley de contrato de trabajo lo que hacía era toda la modernización que había logrado el peronismo entre el 46 y el 55 y todos los convenios colectivos de trabajo que andaban dando vueltas por allí en las mesas de negociaciones entre sindicatos y patrones con el Estado como regulador se pusieron bajo un mismo una misma ley, es decir, un mismo un un único marco regulatorio que era de avanzada y muy progresista, no solamente para América Latina, sino también incluso para Europa. Pero vos sabés que en 1976 los militares hoy se fue uno de ellos, Albano Arrindey, ministro del interior, como para confirmar aquella frase que decía Charlie García, que cantaba que los dinosaurios también iban a desaparecer. Hoy desapareció un dinosaurio de la Argentina, uno de esos dinosaurios que en el 76 lo que hizo fue, desapareció, des hizo desaparecer forzadamente 25 artículos de la ley de contrato de trabajo, y lo que hizo es retorcer el texto de otros 97, con lo cual el 40% de la Ley de Contrato de Trabajo de Perón habían sido suprimidos del, del total de 301 artículos. Obviamente, la mayoría de los artículos favorecieron las empresas, favorecieron las partes patronales, porque lo que hacía era permitirle eh, regular los sueldos a la patronal, sin el primero, sin los convenios colectivos de trabajo y segundo, sin la mirada del Estado sobre esas paritarias. Así empezó la flexibilización laboral en la Argentina, pero donde hizo gala con toda su uh, con toda su maldad fue en la década de los 90, en el famoso neoliberalismo. El primer decreto, el, el primer, la primera medida fue en 1990 y fue un decreto, no fue una ley. No no fue acordada por nadie, la acordó Menem con algunos pocos empresarios y fue el decreto 21 84/ 90 que fue derogado finalmente hace muy poco en realidad a fines de a principios del 2000 el poder ejecutivo se arrogó el uso de facultades para reglamentar el derecho de huelga es decir decía que qué huelgas estaban permitidas y que huelgas no y había solamente había un lugar o había un rubro que era servicios esenciales donde allí no se podía hacer huelga la potestad para definir cuáles eran los servicios esenciales, obviamente, era eh, del Estado. Un año después, se sacó la Ley 24.013, que irónicamente se llamaba, se llamaba la Ley de Empleo. ¿Qué, a, ¿Qué decía esta irónica ley? Bueno, establecía límites que reducía la indemnización común por despido. Se incluyeron los contratos basura, es decir, con un plazo determinado y sin indemnización, ¿eh? esos son hijos de los 90, es eh, decir, a vos te dan un contrato y te hacen firmar un contrato por tiempo determinado y una vez que terminaste ese contrato, anda a cantarle a Gardel. ¿no? Ese, eso es hijo de los 90 y seguramente va a haber que revisar en la legislación laboral argentina en los próximos años. Además, eh, se creó el Consejo del Salario Mínimo que desde durante 9 años, en la década del 90, mantuvo ese salario en 200 pesos. ...que eran 200 dólares, ¿no? Interesante, porque 200 dólares hoy serían 900 pesos. El salario mínimo vital y está en 1.700 pesos, es decir... Casi 2.000. Está casi 2.000, sí, sí. o sea que está prácticamente en 400 dólares. Está duplicado el salario mínimo vital y móvil en, en dólares desde el 99 hasta el 2011. Digo, para tirarte algún dato, por si necesitas alguna ayuda... En el 93, el decreto 470 93, reglamentó la el régimen de negociación colectiva. ¿Qué significaba esto? Que se habían acabado las negociaciones colectivas. Que el Estado no homologaba ninguna negociación. Vos contratabas con el patrón lo que el patrón quería y el Estado ni se metía. Después venías, ibas y le decías al Estado, el patrón me agarra a palazos en la cabeza y hemos contratado así. Y el Estado decía, ah bueno, qué bien, fenómeno. ¿Por qué desaparecieron las negociaciones colectivas? Porque eran pensados como contratos pluri-individuales, es decir, entre muchos individuos, no entre trabajo y patrón. Y así fue como se fue eh, achicando el margen de negociación de los trabajadores frente a las empresas. Te voy a dar un dato. La desocupación en el año 93, perdón, en el año 91, era del 7%. Con la flexibilización laboral en el 92, fin del 92, principio del 93, era el 13%. La Secretaría Oficial se empezó a, a preocupar y le pidió a Menem un acuerdo marco para el empleo, la productividad y la equidad social. Y resultado de aquel acuerdo marco fueron las leyes del 95, 24, 465, 24, 467 y otras. ...la flexibilización en los contratos de trabajo era tal... ...que se puso a, prue se puso a prueba a los trabajadores entre 3 y 6 meses... ...eso no ocurría en la Argentina desde la época de antes de Perón... ...¿qué significaba esto y qué significa esto?... ...significa que un patrón te podía tomar 3 meses... ...te echaba a los 2 meses y 29 días... ...y vos tenías que salir a buscar laburo al, a los 3 meses de nuevo a que otro empresario ladrón te te pusiera a prueba otros tres meses... y te volviera a echar para que otro empresario ladrón te tomara tres meses. Y encima, el menemismo lo que hizo pasarlo de tres meses a seis meses el periodo de prueba. O sea que vos laburabas seis meses eh, gratarola prácticamente para un empresario... que te echaba después sin indemnizarte y vos le ibas a cantar a Gardel. Constantemente el laburante le tenía que ir a cantar a Gardel con la flexibilización laboral. Vos podés decir que la flexibilización laboral en realidad fue una modernización y que eso sirvió para que la Argentina fuera mejor. Esto era lo que te decían los empresarios, ¿no? porque así vamos a tomar más gente. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe que se llamó Situación Económica Reciente, fechado en 1970 1997, revela que entre el 91 y el 96 se produjo un proceso de concentración social del ingreso. En 1996, el 20% más pobre de la población disfrutaba del 7,1% del ingreso total. En mayo del 91 obtenía el 7,4, es decir, 3 puntos más. Pero mira esto, los 20, el 20% más rico recibieron el 43,9% en el 91. En el 96 recibían casi el 50% del ingreso. En el Gran Buenos Aires el número de personas clasificadas como pobres pasó de 16,9 en el 93 a 26,6 en el 96. Los indígenas, los indígenas, los indigentes pasaron de 4,4% a 8,1% en el 96. En el 98 los índices de ocupación habían pasado del 7% en el 91 a prácticamente el 20% en el año 98, cuando se estaba hablando de una nueva reforma laboral, de una nueva ley de flexibilización laboral en la Argentina. ¿Te queda claro para qué lado jugaron la flexibilización laboral en la Argentina? No hay muchas, hay una sola. Argentina tiene historia. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, en mi distrito, en mi zona, había un paisanito, Mayita le decía, que se crió desnudo hasta que de adulto tuvo que taparse. Analfabeto. Mi madre le enseñó a leer y escribir, por lo menos lo básico, firmaba. Después del estatuto del empleón rural, cuando el patrón, no sé si era boina blanca o boina negra, le llevó la boleta, Mayita le dijo, no, mi patrón, yo voto la boleta de mi muchachita. Mira hasta dónde había llegado. Bueno, yo soy Alicia de Glew y me hubiera gustado que los compañeros Hernán Brienza, todavía no hablo, pero bueno, eh, hablaran de los anarquistas, que si bien su lucha fue un tanto violenta, pero creo que fueron los primeros que se llegaron a luchar. La huelga de los panaderos fue, este, creo, encabezada por los anarquistas. Pero igual les mando un caluroso abrazo. Adiós. Hemos hablado mucho los anarquistas, Doña. Lo que pasa es que el tema de hoy era, era normas laborales. Tenía que ver con cómo el Estado había trabajado eh, sobre los sectores populares y cómo había trabajado fundamentalmente con la legislación obrera. La mmm, referencia de Gabriela Laperriere tiene que ver justamente con, con cómo la sociedad civil trabajó eh, en relación con el sector obrero, en algún tipo de relación también con el Estado. ¿Le parece bien, Santiago? Sí, sí, sí. El Estado empezó a trabajar fuertemente en, a partir de Perón, diría yo. ¿no Vamos a darle el paso a Adriana Zanca, que se muere por leernos mensajes. Sí, yo me muero, eso es seguro. Leonardo Landriel eh, dice... Hola, amigos, escuchándolos por primera vez en una noche donde están cayendo Mauricios de Punta. Buen momento para escuchar y reflexionar. Gracias por estar. Marta Almirón, qué grande el tema de hoy. Me hicieron acordar de aquellos años cuando iba con mi familia al parque Los Derechos de la Ancianidad, después Parque Pereira Iraola. Y también recuerdo que mi viejo, después del 55, lo seguía llamando así, poniendo nerviosos a los gorilas del barrio. Nuestra amiga Esther Friedman dice estas leyes laborales no eran muy diferentes a las franquistas aunque los contratos basura entraron en los 90 también. Con todo existía un límite entre la patronal y el obrero. Es decir, no podía el patrón hacer todo cuanto quisiera. Casi, pero no todo. Y Francisca de los Santos que comenta Bravo, qué buen informe sobre la flexibilización laboral para recordárselo a mucha gente. Y eso tratamos de hacer de recordar, sobre todo para que no nos vuelvan a llenar la cabeza con versos que a veces compramos porque nos olvidamos, a veces compramos porque no sabemos, a veces compramos porque no no no prestamos atención, ¿no? Es una es una yo creo que es un buen una buena acción eh, el recordar permanentemente, el traer eh, cosas de la historia que son útiles hoy, son sirven. Sirven para construir el presente y el futuro. Le parece que nos vayamos antes del top Aprovechando que no esté que No Aranchar, por ahí lo podemos lograr hoy eh, <risa> Le agradecemos a Seque Sánchez en la operación A Adriana Zanca en la locución en la producción Agustín Camis, Isabel García Marina Getino sí, Este programa lo hicimos No Aranchar, Santiago Varela Y Hernán Brienza Nos vamos, ya vienen las noticias Aquí en Radio Nacional, mañana vamos a hablar De, un, de mi segundo deporte favorito Mi tercer deporte favorito, en realidad. Bueno, va, vamos es, a hablar ¿sí? de boxeo, vamos a hablar de Monzón, de Galíndez, de Buenavena. Ya vienen las noticias en Radio Nacional y luego Carlos polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Bueno, nos vamos. Ojalá podamos llegar cada uno a nuestras casas. Si perecemos en el, en el intento por cuestiones de que son de público conocimiento y no nos volvemos a ver nunca más en la vida, Bien. fue un gustazo. Igualmente. Chau. Prudio me fue el hacen búsquedas, en busca de trabajar. Enton hablé a Don Ramacon y me dijo que iba a trabajar. Yo le dije que yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar salario quinnaldo también lo periodo, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que casar.